está con nosotros, señoras y señores, el Ceremi de Ciencias de la Zona Centro, don Rodrigo González. ¿Cómo le va, Ceremi? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Yanni, ¿cómo estás? Muy bueno. Es bueno el asado, ¿no? Aprovechando que estábamos hablando de los precios aquí de la carne. Soy bueno el asado, pero me faltó el precio de la posta rosada. Posta rosada, ya. Yeah. Eh, en olla presión, con un poquito de vino blanco, cebollita. Ah, Ah, ya, o sea, es como ese como una canecita la cacerola, canecita, sí, unas cosas rico, blandito, ¿no? Un yeah. arrocito, una ensaladita y uno queda armado para todo el fin de semana con el almuerzo. Con el arroz no hay problema? No, no, no, no hay problema, no, no, no hay no. problema, digamos digestivamente, que se, se acompaña bien con la carne. No, no, no, se, se mantiene bien y se hace a una temperatura acorde, como dice la ciencia para que no Cuando pase no el problema. Claro. Para que no se okay. pase y ese posta rosa puede ser otro corte o, o, o le gusta la posta rosa ah, también sirve por algún motivo en especial el que se ocupa el, por el color particularmente ah Ah, ahora voy entendiendo todo ¿Cuál más <risa> sirve para la cacerola? El choclillo No sé, choclillo, choclillo. por ejemplo sí, sí. Que Como carne mecha Efectivamente, de, efectivamente. algo uno le sí. pega No, estamos bien, estamos bien, ya Le voy a averiguar el precio de la posta rosada <risa> Por lo menos esta era la oferta, pero si quiere una buena posta rosada Ahí lo esperamos en Doña Carne ¿Qué tenemos en la seremía de Ciencias? ¿Cómo es? Seremia de Ciencias Tecnología, Tecnología, Tecnología conocimiento, conocimiento E innovación, e innovación de, de la, la Mac... región de Coquimbo y Valparaíso De la región de Coquimbo la a, eh, macro Zona Centro Macro zona Centro Ya, perfecto Son ¿En qué regiones? estamos, Eremi? Uy, varias cositas Gracias por el espacio eh, Tenemos varias cositas Que contarles Una de ellas Es que mañana Vamos a realizar Un encuentro importante Que es un encuentro pionero No se ha hecho en Chile esto Ok Que va a mezclar Las empresas De base científico-tecnológico Y que tiene un nombre Es amplio y raro también, porque son empresas que resuelven cosas raras y hacen cosas raras, un yeah. ejemplo. ¿Qué es hacer una cosa rara, por ejemplo? Ellos, hay empresas, por ejemplo, en esta región que hacen vidrio con nanotecnología eh, para que sea antimicrobiano. Ya. Yeah. Vidrio que pudiese estar disponible en los futuros pabellones de los ejemplo, de claro. los hospitales para eh, resolver problemas de contaminación cruzada, por ejemplo. Ok. Eh, tenemos otra que recupera metales del por el reciclaje de las placas electrónicas, todo el equipo electrónico teléfonos celulares, televisores, todo lo que tenga una placa electrónica hay una empresa que recupera metales por un método que se llama lixiviación, metales como cobre oro, entonces también va ayudando a los procesos de optimizar en la industria y la minería la... Eh, la forma más eficaz de extraer todos los metales de cuando se sacan de la roca sí. y estas son empresas que salen y toman el conocimiento desde la academia de las universidades lo traducen a una ciencia aplicada y también lo llevan a resolver problemas de, de la ingeniería no solamente de o sea problemas de, de la industria no solamente de la industria porque también sirve para resolver problemas de la gente y un ejemplo muy particular sí. ¿sí? para no ser tan fome antes cuando se crea el observatorio cuando se crea el observatorios Mirá, fue Galileo Galilei con un telescopio que dijo cómo vemos estos barcos, pero en un momento en su vida, en introspección, empezó a mirar hacia arriba y dijo, quiero mirar el universo. Y para eso, desde ese momento han existido diferentes avances que han permitido mirar más arriba en el universo. Y uno de esos son los telescopios, que Chile es un pionero y que tiene gran capacidad de telescopio en, en nuestro país. Sí. Y cuando se crean los telescopios, se crean los espejos de telescopios. Estos espejos telescopios también después se traducen en estas cocinas de vitrocerámica, que hace que no se te queme el arroz, por ejemplo. Por ejemplo. Yeah. Por ejemplo. También... ¿Me lo dice a mí o está, por, o está, está poniendo no, un ejemplo? No, como ejemplo. No lo senté como, como muy direccionado. No, no, como le... no ya, como ejemplo, perfecto. Le okay. puedo hablar a toda la gente. Ah, ya, perfecto, okay, okay, ok. El láser y el GPS también se crea cuando se crean los observatorios porque se necesitaba mirar hacia el espacio, necesitaba calibrar los instrumentos, necesitaban saber dónde estaban, y el GPS y el láser se crean a través de... Esta transferencia de la academia y la universidad y los centros de investigación hacia el sector productivo, industrial o eh, el sector para resolver problemas de la gente. Porque Exacto. hoy día no concebimos que eh, la medicina sin el láser, por ejemplo. Uh -huh. Entonces no concebimos el uso de teléfonos celular o instrumentos de geolocalización sin el GPS. Y eso se produce a través de la transferencia tecnológica. Y eso es lo que hacen esta empresa. Y hemos querido hacer un match Eh, entre la industria que tiene dolencia Y necesita optimizar y resolver Procesos de sus procesos productivos Valga la redundancia Con estas empresas que resuelven cosas Junto con la academia e instituciones públicas Va a participar Corfo El municipio de Viña del Mar El municipio de Valparaíso va a ser un espacio bien particular En el CITAN, la Armada Ajá. La Armada de Chile hoy día está avanzando mucho En la innovación tecnológica Y queremos ser los pioneros que después también Levante tipos de tecnología Porque los mercados son variables Y... Y hoy día exportamos efectivamente cereza a Japón, exportamos vino a Europa, pero también después queremos ser, que en nuestra pega como ministerio, y es el mandato del presidente, poder exportar tecnología. Y para exportar tecnología tenemos que ir probándola y desarrollándola acá. Y qué mejor que la región de Valparaíso. Y el litio va a ser clave, además también ahora que va a entrar, digamos, en un trabajo arduo y profundo esta nueva... Sí. Eh, era, digamos, de tecnología en donde se ocupa mucho, además también. ¿pú? Sí, y no, nosotros como ministerio, en este gobierno, se creó el Instituto de Litio y Salares, Ajá. que es, en simple, no picar piedra. Porque con el cobre que hacemos, sacamos cobre efectivamente hay algunos procesos de innovación tecnológica ahí, pero como viene un proceso antiguo, sacamos cobre y enviamos cobre para que después nos vendan la, el claro. cable de cobre o algún eh, subproducto de cobre. Entonces con el Instituto de litio de Salarios lo que se pretende es estudiar cuáles son las capacidades de esta industria y también cómo después se van a reciclar estas baterías y todo lo que eso conlleva. Y además con el litio lo que se ha permitido que han aumentado los fondos para investigación el ejemplo en esta región de aproximadamente 3.500 ha subido a 9.000 millones el aporte a través del Fondo por la Productividad del Desarrollo que viene a financiar la ciencia que hace nuestro Centro de Investigación Universidad de la Región de Qué Valparaíso. Bien. Oiga, Seremi, espectacular, muy bueno Y en este, pues, pues, y en, este eh, en este encuentro de, de mañana, eh, ¿hay empresas de la región? son todas empresas de la región, son Qué las güey, empresas güey. de la región. Para ponerlo en perspectiva, eh, creo que son si me ayudan que Ami Sono Pronti 90 BC3 tenemos 91. 102, Cata 102, 102. 102. 102. ¿Sí? me ayudan por interno, tenemos sí. 102 empresas de base científico tecnológica, estas empresas raras que la región Valpara... y son todas de la región de Valparaíso. Qué Para güey. ponerlo en contraste Eh, con mi región, que también me toca hacer parte de Ceremi, eh, Coquimbo, Coquimbo. Okay. allá en Coquimbo, que no está muy lejos de la zona metropolitana del país, son mucho menos, menos de 10 empresas de base científica y tecnología, oh, entonces nosotros en la región tenemos una capacidad importante, que la idea es poder disponer de esa capacidad científica hacia la industria y también, ¿por qué no? Después, con esa innovación tecnológica, resolver problemas normales en la ciudadanía. ¿Y por qué se diferencia tanto la región de Valparaíso con la de Coquimbo? ¿Será por las casas de estudio, quizás? Efectivamente, hoy día okay. acá tenemos... Este... ¡Excelente <risa> pregunta, ¡Excelente acá, ¿no? pregunta! Claro. Tenemos casas de estudio de primer nivel a nivel sí, nacional. O sea, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Santa María y la Universidad Católica Valparaíso, junto con su centro de investigación institucional, que además tienen incubadoras de negocios y, y generan ecosistemas, for, eh, fomentan que la región de Valparaíso pase esto. Y aparte, no solamente las universidades, hay distintas gobernanzas como EIVA, las Cámaras regional de Comercio, ACIVA, la Cámara de la Construcción, que van fomentando y abriendo este espacio a que se produzca esta transferencia tecnológica. Entonces, Tenemos la masa crítica pensante, tenemos instrumentos de financiamiento y también tenemos los espacios donde poder desarrollar, bueno, y para qué decir los problemas, si sí. siempre problemas, nunca falta ¿no? Y ahora tenemos al tremendo seremi de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de la macrozona centro, Rodrigo González, ¿Toma? que está con nosotros a esta hora <risa> aquí en la radio Carnaval <risa> aire, FM. <risa> la, la piucha del pingüino por el día del pingüino, que anda con, en, en su chaqueta ahí, anda con un pingüinito hace poco fue el día del pingüino ah, la, semana la semana pasada, pasada fue sí. el día del pingüino bo. sí, no, sí. nos disfrazamos de pingüino todos en la oficina sí era sí, no, un requisito bien, bien, sí, bien. No, se no, podría no. sacar el disfraz para venir la chavita sí. <risa> no el video con las zapatillas blancas con las naranjas claro. no, ando el, el, el domingo no, me, yo soy biólogo marino profesión sí, entonces para saber, mí sí, sí. la ave y la fauna marina y costera es lo que me muere así que sí. me, intento no dejarla atrás jajajaja <risa> Oiga, Seremi, se viene la... Eh, bueno, ya están abiertas las inscripciones para la segunda versión del programa Tesis, para impactar el territorio. Eh, ¿En qué consiste este programa? ¿Cómo la gente puede postular? ¿Quiénes puede postular además todo eso? Muy bueno. Mira, lo que hemos querido también, en esta misma línea de lo que he conversado en un comienzo, de que en esta región hay capacidad. Hay materia gris. Y esa materia gris, desde nuestro nicho, que es el mundo de la Universidad de los Centros de Investigación, es importante ponerla a disposición y catastrarla, y también premiarla. Entonces, hemos visto de que hay diferentes iniciativas que son sus tesis. Las tesis son el estudio que te habilita para tener tu grado académico. Uh -huh. En distintas áreas, en el mundo de la construcción, del medio ambiente, la ingeniería, las ciencias básicas, mucha áreas. Y a través del nodo CIVAL, que es nuestro nodo catalizador, que está acá en la macrozona centro, que hoy día lo... Eh, ejecuta un grupo importante en la Pontificia Universidad Católica pero tiene muchas instituciones asociadas como toda la universidad de la región el Centro Interdisciplinario de Neurociencia e incluso instituciones de la región de Coquimbo es poder concursar de cuáles son las tesis que como dice su nombre impactan el territorio y los estudiantes que estén cursando carreras de pregrado Eh, que crean que su tesis se enmarca en, en las líneas que son de interés regional o de posgrado eh, de magíster o doctorado pueden postular a esta convocatoria eh, que va a recopilar y reconocer también todo el trabajo que están haciendo nuestros investigadores e investigadoras en la región. Para postular eh, ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quiénes pueden postular? y ¿Hasta cuándo hay plazo, Seremi? Pueden postular el, todos los estudiantes y las estudiantes de pregrado y posgrado en la región de Valparaíso uh -huh. Eh, y Coquimbo y también eh, eh, o sea los que están cursando su carrera de pregrado y posgrado y eh, pueden postular pueden revisar las bases en www.nodosipval.cl yeah. o a través de las redes sociales de nuestra seremi de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación que es Centro eh, Ceremi Ciencia Centro en Instagram claro. y eh, también a través de las redes sociales del nodo Cival. Ya iban quedando los los eh, últimos días me dicen aquí también por el solo pronto el mismo que tiene el Ceremi que eh, hasta el lunes 5 de mayo nada más hay plazo. Exacto, hasta el lunes sí, 5 de hasta mayo. Hasta el lunes hay 5 plazo. de mayo hay plazo, así que pueden inscribirse eh, está el link, está toda la información, además eh, como lo dice muy bien el Ceremi en, en las redes sociales, en el Instagram Ceremi Ciencia Centro, eh, ahí van a poder encontrar toda la información para quienes quieran eh, ser parte, además también de, de aquello. Está con nosotros, señoras y señores, a esta ahora aquí en la radio Carnaval FM, el Ceremia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, Rodrigo González, contándonos sobre las novedades, las actividades, los últimos trabajos que han realizado en la en la seremía tanto en la región de Valparaíso, como también en la región de eh, Coquimbo. ¿Cómo van los diálogos participativos en Ceremia? Bien, se hizo un hito que es raro sacar las cosas de Santiago, ¿no? Ajá, sí, po. Entonces, sí. Eh, este fue el lanzamiento nacional de los diálogos participativos en la región, y fue acá, en la región de Valparaíso. Vino la ministra, eh, se presentó también con los diferentes carteras, fue la Universidad de Santa María, y lo que busca estos diálogos participativos es eh, catastrar... el, el ¿Cuáles son las condiciones que se desarrollan los investigadores e investigadoras eh, en términos de condiciones laborales? Porque para ser una buena ciencia tenemos que también, en, como Estado, entregar buenas condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras de la ciencia, al igual que pasa con la salud de la educación. Y es de nuestro interés como Ministerio de Ciencia es que estos trabajadores tengan esas condiciones. Y antes de poder nosotros predefinir esas condiciones hay que preguntarles cuáles son las condiciones que requieren. Uh -huh. Entonces, se están desarrollando estos diálogos participativos a nivel macrozonales, eh, va a ser uno por cada macrozona, que eh, va a permitir el levantamiento de toda esta información de cuáles son las condiciones laborales que los investigadores e investigadores requieren para desarrollar bien su trabajo y, por ende, una ciencia de excelencia. así un sello, además, de descentralizar varios anuncios, ¿verdad?, ¿eh? eh, mm. Eh, en varias ocasiones en que se han anunciado proyectos importantes, investigaciones importantes, acuerdos importantes se ha decidido hacerlos en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, en Valparaíso, no tan solo de su cartera sino que sí. eh, varios anuncios importantes incluso para el país han decidido hacerlos en, en nuestra región como un, eh, eh, como, un eh, como una muestra ¿no? de descentralizar hoy día la toma de decisiones además también... Sí, nuestro gobierno tiene esa intención, pero no solamente, le, no, no solamente se va en una intención, efectivamente hay distintos eventos que se han descentralizado en su lanzamiento y en su instrumento y programa, pero también tiene un relato concreto, que es el financiamiento. Eh, nuestro gobierno ha avanzado en entregar más financiamiento a través de eh, la ley del Royalty a los gobiernos regionales y a los municipios. Hoy día a través del Royalty va a, ver, va a haber más plata para los municipios, más plata para los municipios que aparte ejerce una labor minera uh -huh. y más más plata para los gobiernos regionales en por lo menos en esta área de ciencia e innovación tecnológica. Entonces es, efectivamente tiene un relato de hacer la actividades Pero también viene con una política pública concreta De descentralizar la toma de decisiones y el gasto público Que eso es lo que nos faltaba porque sí, pues. qué? pasa cuando vienen las cosas de Santiago solamente? Sí. No no no se ejecutan bien porque no tiene una pertenencia uh -huh. Entonces, ¿qué es mejor para ejecutar cosas para la comuna y para la región Que las mismas personas de la comuna y de las regiones? Bien, pues, eh, ¿algo más que contarnos? Si Mandarle bien? un saludito porque andaba... Recién vengo de la Universidad de Playa Ancha ¿Ya? Una, una, una universidad muy querida también por sí, nosotros pues. Y eh, ellos adjudicaron dos proyectos FONDEF, ya. que son estos que permiten transferencia tecnológica entre la academia, que son un proyecto financiados por este ministerio a través de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que permite la transferencia tecnológica entre la ciencia que se hace en el laboratorio y productos y servicios para resolver problemas de la gente. Yo había uno muy particular que me, me encantó con un tema ambiental, que es un monitoreo satelital de eh, las cuencas de los ríos y de la capacidad de nieve que existe. Pero no solamente eh, de monitorear porque sí Sino también ver cuál ha sido la proyección de año atrás De la capacidad Perfecto. de nieve que está en las diferentes cuencas Y los glaciares de Chile Entonces eso es que nos permite poder proyectar Cómo va a venir los escenario hídrico en el futuro Y para eso está la ciencia Para tomar esas buenas decisiones Bien, buenísimo ¿Y la grabó? <risa> está todo grabado Me dicen que no, ¿podemos repetir? No, <risa> está, todo, está todo listo Eh, y si no lo grabó no hay problema si quiere volver a escuchar esta entrevista puede hacerlo está después ahí en un ratito más en nuestra página web www.radiocarnaval.cl ahí quedan todas las entrevistas los podcasts así que pueden eh, compartirle además también las la fotos los pingüinos ¡Todo! Todo, todo. vamos a tomar una foto ahora con el pingüino el seremi de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Centro Rodrigo González con nosotros aquí en Carnaval seremi encantado un placer como siempre igualmente muchas gracias que le vaya muy bien saludos a todos y todos ahora toma su bicicleta y parte a la a continuar con la agenda informativa que tiene el Ceremi en esta mañana de día lunes 28 de abril aquí en la radio Carnaval.